El círculo secreto. Círculo secreto con Manuel Carvall. Manuel, muy buenas. Hola, ¿qué tal? El viajero, Manuel Carball. Que no para, que no para. Por tierra, mar y aire, literalmente. Ya. Manuel, encuentros a la primera fase. Del primer tipo, ¿qué son? Pues esos avistamientos lejanos. Muy lejanos, ¿no? Muy lejanos, sí. Avistamientos, encuentros eh, del segundo tipo. ¿Qué son? ...en los que hay... ...claro, depende de la clasificación... ...porque sabes que en esto ...cada maestrillo tiene su librillo, ¿no? ...pero bueno, por entendernos... ...podrían ser esos encuentros cercanos... ...en los que se aparece ya... ...alguna evidencia física... ...que puede ser huellas sobre el terreno... ...fotografías, filmaciones, etcétera. ¿Y encuentros a la tercera fase que son? Encuentros en los que aparece... ...asociada una figura... ...normalmente antropomorfa... ...que se presupone... ...un tripulante de ese objeto... Y que son los que nos van a ocupar el tiempo esta noche, ¿no? Sí, lo que es que estos son un poco, van un poco más allá, porque son, dentro de lo, lo raro y lo extraño, que es la, la casuística de encuentros con humanoides en el fenómeno OVNI, los que yo he recogido para este trabajo, que se llama así OVNI Alta Extrañeza, son especialmente forteanos, son especialmente bizarros. Son Pero casi todos son muy raros, ¿no? Sí, pero hay casos que... tienen porque no elementos... hay dos iguales. Sí, pero no hay, no hay dos experiencias humanas iguales, porque toda experiencia depende de la percepción del testigo. Y cada testigo percibe la realidad de una forma diferente. Si tú coges el, los informes de atestados de la Guardia Civil de Tráfico de un mismo accidente, parecen accidentes distintos. Porque uno de los implicados se ha fijado en el color de los coches, otro se ha fijado en la marca, otro se ha fijado en los ocupantes, otro se ha fijado en la distancia de frenada es lo que se llama la selección perceptiva ¿no? y esto ocurre también en los casos ovni, pero hay un tipo de casos a pesar de que yo he encontrado explicación en mi experiencia personal a la inmensa mayoría de los casos de anomalías que yo he investigado, hay un, unos cuantos casos que, que permanecen en estos cuadernos de campo que es un poco el espíritu de esta colección que se inicia con este libro que no, no, a los que yo no he encontrado una explicación razonable Una explicación coherente que a mí me convenza, ¿no? que me deje satisfecho. Y de todos esos casos, este tipo de, de relatos, y a veces no solo relatos, porque hay otras evidencias físicas, además del testimonio humano... Eh, no, ni siquiera entran dentro de la casuística ufológica convencional, ni siquiera puedes introducirlos en esos mm, compartimentos estancos de, de la literatura especializada que parece más o menos razonable, ¿no? que parece más o menos coherente, son casos especialmente atípicos y por lo tanto incómodos. Recuerdo que yo he pasado horas, horas y horas eh, viendo esos eh, dibujitos, esas eh, clasificaciones, eh, cada investigador hacía el suyo, diferentes eh, tipos eh, de humanoides asociados a los OPRIS, diferentes eh, tipos de encuentros a la tercera fase, y al final llegas a la conclusión de que cada uno es eh, absolutamente diferente al otro. Eh, ¿Se pueden aglutinar eh, de alguna forma el tipo de humanoides? Se ha intentado, se ha intentado hacer clasificaciones, pero claro, es como intentar montar un rompecabezas de mil piezas cuando solo tienes 40. No sabemos cuántos casos de humanoides se han producido a lo largo de la historia en el mundo. Yo estoy convencido de que millones, probablemente millones de, de casos. Mira, hace un par de días, en la isla de Ons, en, en Pontevedra, Mm, es un lugar del que ya hablamos en su día aquí y, y le dedicamos un, un círculo Eh, estaba buscando otra cosa, estaba buscando una entrada a uno de los supuestos reinos subterráneos, unas cavidades extrañas que hay, además de Burato de Inferno, del agujero del infierno, que está en la misma isla, hay otro lugar que se llama Acoba dos Moros, la Cueva de los Moros, que mm, intransitable después de un derrumbamiento, es muy complicado el acceso, y, y es muy difícil encontrarla, porque la vegetación se lo come todo, o sea, en Galicia... Uh -huh. No tiene nada que enviar al Amazonas, ¿eh? En cuanto le dejas un par de meses sin cortar la hierba, aquello crece y se vuelve una selva. Entonces estaba buscando el, el acceso a, a una de las cuevas y me encontré con pues una mujer... imagínate, imagínate si alguien no provocara incendios. Imagínate. O sea, que, <risa> y tú que da habría? ideas, da ideas. Pues me encontré con una no, de las mujeres y, y, que... Ya la han cogido, ¿eh? Una de las mujeres que vive allí, que vive en la, en la isla, una isleña, y preguntándole sobre... Igual hasta mañana me traigo la, la grabación para que la escuchéis, porque preguntándole sobre otros temas que no tienen nada que ver, sobre la situación de la cueva, ella había estado en la cueva de niña, la, los kilómetros que recorría la cueva y demás, de repente se me ocurre preguntarle... Bueno, y por cierto, esto de las luces raras que dicen que se ven a veces... Era un farol. A mí nadie me había hablado de las luces raras que pudiesen tener vinculación con esa mujer. Bueno, pues esa mujer también las había visto. Si vas a cualquier pueblo perdido de, de cualquier parte de la geografía española, te garantizo que vas a encontrar casos de ovni. Solo hay que hacerlo, ¿no? Solo hay que ponerse las botas y e ir sobre el terreno. Y hay, y y hay personas, millones, millones de casos. Personas, Manuel, que hayan tenido estos encuentros con humanoides y que se quedan de alguna forma un poco tocadas, afectadas? Sí, sí, hay casos, yo recuerdo un caso de un Elodoro Sánchez. Además, ese caso fui con, con Miguel Pedrero, ojo, con un amigo, pero, pero pero ojo, No más que con cualquier otra experiencia humana. ¿eh? Eh, la gente que ha visto ovnis, que ha visto humanoides, no tiene ninguna característica psicológica. Antes ni después, especial ni diferente. No, lo es que ocurre es, es que puede ser en algunos casos, sobre todo dependiendo ni, del ni grado de extrañeza. Hay gente que se queda más tocada si tiene un accidente, por ejemplo. Es, ¿eh? es, que a eso voy. Claro. es que a eso voy. Dependiendo del grado de extrañeza, estamos hablando de experiencias traumáticas. Claro. ¿no? Porque no, no es lo mismo ver una luz en el cielo, en la distancia, que Encontrarte a unos metros de ti con unas criaturas que no, te, no se parecen a nada que hayas visto antes, ni tú ni nadie, que ni siquiera están recogidas en la casuística. Y uno de los casos que, que escogía para este trabajo es el de Leodoro Sánchez, un, un campesino de un pueblecito cercano a Parada Seca, en la provincia dorense, que lleva toda su vida en el campo... ...que está acostumbrado a enfrentarse a los lobos... ...que es algo que a lo mejor a la gente de Ciudadanos parece inconcebible, ¿no? Pero claro, él tiene su ganado... Mm. ...y cuando los lobos bajan a comer... ...pues lo único que hay entre los lobos y sus ovejas es él, ¿no? O sea, que no es un tío que se asuste fácilmente... ...y él, el día de, de autos, estaba con sus ovejas en un descampado cerca de, de su casa cuando de repente sus perros empezaron a ladrar... a ladrar en dirección a, hacia algo que estaba a sus espaldas... y el Leodoro nos decía que cuando se giró... se encontró con dos criaturas, por definirlo de alguna manera... una especie de criaturas ensotanadas, que es un término que han utilizado... porque esta es otra cosa extrañísima... cuando tú llevas tantos cientos o miles de casos encuestados... como es mi, mi caso... Llega un momento en que los testigos utilizan las mismas palabras. Uh -huh. Y cuando utilizan las mismas palabras, algo se dispara en tu cabeza dices, caray... Aquí, esto, esto no es casualidad, es imposible que estas personas se conozcan por qué están describiendo lo mismo. Bueno, pues esos ensotanados eran una especie de gigantes de tres metros con una especie de, de caperuza en la cabeza, algo que no tiene ni pies ni cabeza, o sea, porque un marciano, coño, puede llevar antenas o un casco, pero no va vestido de penitente de la Semana Santa de tres metros de altura, ¿no? Pero o, estos no llevan casco, son ¿Ya? verdes, son normales, vista en raro más altos o más bajos. Bueno, sí, el problema es que eran dos criaturas como siameses unidos por por eh el, el, el brazo. o sea algo absolutamente irracional, casi onírico ¿no? pero lo que no era onírico era cuando nosotros llegamos a su casa Eh, se sorprendieron mucho, porque además eh, viven en un pueblo que está perdido la mano de Dios, nos costó un riñón llegar a, a localizar su, su casa cuando llegamos allí, una mujer muy amable nos decía, pero ¿ustedes de dónde vienen? le decíamos que de La Coruña y reaccionaba como si viniésemos de los Estados Unidos ¿no? decía, <risa> sí, sí. desde La Coruña, pero es tan lejos bueno, pues estamos en Galicia pero claro, le, le parece una sí, claro, cosa muy claro. remota entonces, nos sacan un chorizo un salchichón, ¿qué es otras cosas muy hospitalarias claro. ellas pero el marido que no quería hablar nos costó mucho que el marido hablase Y, y porque tenía auténtico pánico todavía, a lo que había. nosotros llegamos muy pocos días después de la experiencia, tenía auténtico pánico, y ese pánico que tú percibes como real, que es el mismo pánico que ves en una víctima de violación, por ejemplo, cuando una chica ha sido violada y tú tienes la posibilidad de interrogarla, ese, ese temblor, en, ese quiebro en la voz, ¿no? ese, esos ojos humedecidos, y, joder, esta gente no, no me está mintiendo, además no hay móvil. Porque la mayoría de estos testigos que aparecen en, en este trabajo no quieren protagonismo, no quieren popularidad, no quieren dinero, no quieren salir en los medios, quieren entender qué les pasó. Cuando le decíamos que nos acompañase al lugar donde se había producido el, el, el incidente, sí, dijo, vete tú, ni, se ni puede y además la, madre, la, la mujer nos dijo que él padecía del corazón y desde que había pasado eso tenía mucho miedo porque no dormía por las noches. Ha sido en varias ocasiones el trabajo, OVNI altra Extrañeza, es un libro... Eh, que has escrito con este tipo de experiencias. Que te sí, han contado, sí ¿no? son casos que he rescatado de los cuadernos de campo, porque esto de los cuadernos de campo es algo que solamente ten, utilizamos los investigadores de campo. Hay otro tipo de investigadores que son analistas o que son compiladores, que hacen, trabajan con estadísticas, pero que no tienen cuadernos de campo porque no los necesitan, porque no acuden sobre el terreno, no, no recogen los dibujos que realizan los testigos. ¿no? Pero los cuadernos de campo son, yo creo que el mayor tesoro que tenemos los investigadores de campo porque es nuestro, nuestro diario de abordo, bordo ¿no? donde tú vas anotando todo lo que te inspira el testigo con esa comunicación no verbal cuando te está hablando donde tú haces el croquis de las habitaciones del poltergeist donde supuestamente se producen fenómenos extraños donde haces un, un diagrama de las huellas que has recogido incluso que, que has inmortalizado en escayola yo he llegado a hacer moldes de escayola de huellas de estos supuestos humanoides que son huellas de, de unos pies raros, extraños ...de algo que debía ser muy pesado... ...para dejar unas huellas de esa profundidad... ...sobre el terreno... ¿Pero qué son? ¿De qué, ¿De qué estamos hablando? Y la gente que quiera conseguir ese libro se encuentra y lo puede adquirir a través de la página web de El Ojo Crítico, ¿no? Por ejemplo, o en otros lugares sí. de Internet, buscando por Internet aparece sin, sin problema. OVNI Alta Extrañeza, se titula así. OVNIS Alta Extrañeza. Y, por ejemplo, algunos casos que podemos comentar y que se encuentran ahí, que tú has investigado, que has conocido de cerca. Por ejemplo, por ejemplo el caso de... Antón y Carmen, ¿no? Mira, a este le encantaría a, a Fernando Rueda porque hay muchos, pero yo he hecho una selección de unos cuantos que para mí fueron muy importantes en su momento. Este fue el primer caso al que yo me enfrenté en mi, en mi vida, un caso de una descripción en que varios testigos, no solo uno, varios testigos describen el aterrizaje de un objeto no identificado y una criatura muy rara... Asociada a ese objeto. Esto ocurrió en la granja del Pinarillo, en Simancas, a unos kilómetros de Valladolid. Hace dos o tres semanas volví al, al lugar en camino de Valladolid, porque siguiendo una pista de otro caso muy famoso del caso Vallecas, nos íbamos a, a Valladolid a tener una entrevista y aprovechamos para volver a Simancas a buscar otros testigos de ese incidente ¿no? y, y en este caso son dos personas un profesor de inglés en la escuela de idiomas y su compañera los que se encuentran con algo sorprendente si os parece, mejor les escuchamos a ellos que siempre es mejor que lo que yo pueda decir bueno, y luego contamos alguna cosita más sobre sí, sí. este caso Antón y Carmen, los escuchamos empezaron a salir luces pequeñitas de, lo, de al lado eran en forma de puro no me acuerdo ahora mismo porque eso pasó hace tiempo las ventanitas y las luces que veía y, y alrededor había detrás unos árboles y alrededor una, una luz inmensa Como así azulada ¿no? y, y entonces el árbol tenía como una cabaña telefónica de luz de. Eh, sí, mucha nada. energía, una luz azulada Uh -huh. y nada, y aquello seguía allí, el perro inquieto, inquieto, después vi desde la ventana allá dentro de casa, no, vi salimos, que dos perros. Salimos, salimos. Bueno, salimos, Antes de los perros. Sí. sí, salimos y un horror, nada, un pánico. No, lo han ron. Sí, un pánico horroroso. Entonces nos no volvimos a meter y el, y dos perros se acercaron hasta allí. Ese objeto alargado y, es y fusiforme aterrizó, aterrizó, aterrizó, tomó tierra ¿pero puede muy ser? cerca de la casa de ellos. Sí, sí, a muy pocos metros, pero ¿cómo puede ser? Es decir, en primero de ufología ya desde los en tiempos fin. de Adansky, tú estudias que las naves fusiformes son naves nodriza con forma de cigarro puro y que están ahí arriba porque son enormes. Si aterriza algo, lo lógico es que describas un platillo volante o una esfera, no sé, algo más habitual. no Bueno, pues no, ellos... Pero hablan... era grande, ¿eh? Era muy grande, era muy pues grande. O sea, no tanto como nos imaginamos, pero... Es pero que es yo la los primera... conocía a ellos dos, ¿eh? Claro. Pero claro. es la primera anomalía, es verdad, es verdad. Pero 30, 40 metros... Es la primera anomalía. Era un, dentro de era las anomalías chavo, ¿eh? dentro de lo que es ya una anomalía porque cuando alguien fabula cuando en muchos casos de fraudes y de engaños que hemos descubierto claro lo lógico es que fabule algo creíble porque te quiere engañar que busque algo más convincente ¿no? no algo tan bizarro y tan extraño como ese objeto y sobre todo la criatura que aparece después asociada a él porque ellos unos instantes después Dicen que escuchan un sonido como una especie de bip, de, de, de pitido eh, regular, cíclico, una especie de bip, bip, bip. Y se encuentran con una criatura con apariencia de una especie de felino, como una especie de robot, pero con forma de, de una especie de gato enorme, moviéndose al ritmo de ese... Sonido. Sí, sí, es verdad. Es que no tiene Como ni pies ni cabeza, sí. es que no tiene sentido. ¿Por qué van a inventarse algo tan estúpido? Luego aparecen unas huellas en un pasto, mm -hmm. un pasto chamuscado cerca del lugar del supuesto aterrizaje, unas huellas de una especie de patas extrañas, ¿no? Pero digo que este caso a mí me, me, me, me, me, le tengo especial cariño porque, además de ser el primer caso que yo recogí fuera de Galicia, la primera vez que yo salí de Galicia para ver un caso de, de aterrizaje fue este, en Simancas, pero es que además Carmen, esa persona que escuchábamos, era la prima de Juan Alberto Perote, el número 2 del Centro Superior de Información de la Defensa, es decir, uh -huh. era la prima del número 2 del Servicio Secreto Español, y gracias a ella, y gracias a esta historia de Carmen, yo conocí a, a Perote y abrí una vía de investigación sobre el mundo de la inteligencia y su relación con el mundo de lo paranormal, porque Perote, que un día la testigo me dice, no, no, es que a mi primo le gustan mucho estas cosas, y que eres tu primo, si hombre este que sale tanto por la tele con lo de los papeles, sí, del sí, tesi, sí, como sí. dice perdona y, y a partir de ahí nació, bueno empezó otra aventura sorprendente todos los casos tienen después su, su recorrido. El caso de Antón y Carmen caso en Simancas, en Valladolid pero hay muchos más eh, mucho, casos. Mucho más. Vamos a Voy comentar uno que tiene dos, eh, dos fases. Eh, primero vamos a situarnos geográficamente en el lugar. Eh, ¿Qué es PENAMOA? Ay, bueno, este, este, este sí fue el primero, el primer caso que yo investigué, y es un claro, por eso le tengo mucho cariño, ¿no? Porque estamos hablando del año 85, que yo era un crío. O sea, en el año 85, yo creo que íbamos con pantalón corto todavía. Y yo había convencido a un grupo de amiguetes del barrio para inculcarles eh, la pasión por estos temas y nos dedicábamos a ir a casas abandonadas, a hacer psicofonía, Bueno, lo que se hace un poco ahora. Nosotros ya lo hacíamos en el año 85. Y de repente toda la prensa gallega se hace eco de que en el asentamiento gitano de Penamoa, en las afueras de la ciudad de La Coruña, durante 13 días de locura... Docenas y docenas de vecinos, de ese, tanto gitanos como payos, dispararon cientos de tiros, salían de noche con sus rifles y sus fusiles de caza a pegar tiros en una especie de eh, caso Kelly Hawkinsville pero a la española, ¿verdad? A, esa, a, una criatura, a la gallega, a, la gallega sí, sí. a una criatura antropomorfa que decían que estaba asediando el, el, el asentamiento. Algunos decían que era un mono. Si, si os parece, lo escuchamos porque no. Bueno, vamos a escuchar ese de Esta primera grabación. El primer testimonio. Pues, el el caso se ha repetido recientemente, pero lo vamos a conocer después. 1985, barrio de Penamoa, cerquita, cerquita de A Coruña. Sí, se, se convertía en fuego. Iban allí y no había nada, se desaparecía. El tipo gorila, de así con pelos. Se desaparecía muy pronto. Iban allí donde tiraron muchos tiros Y al tirar el tiro se, se desaparecía, no había nada De momento lo vían desde lejos Pero iban a tirarle a él y parecía que se escondía o se desaparecía Era una cosa rara ¿Atacó alguna vez a las personas? Quería atacar, quería atacar Quería atacar pero se desaparecía muy muy rápido Ya, pero ¿qué, ¿qué les hacía a ustedes? ¿Qué les hacía a las personas? No, a nosotros no nos hizo nada uno No nos hizo nada, porque Demoró, si quiere hacernos daño, una mi tía, un perro, un perro también, lo mató. Si quiere hacernos daño, pues él viene a atacarnos porque nos pueden. Si es una cosa mala, pues si quiere hacernos daño nos hace, sí. por la noche. Y como está herido, la tiene clara. Y dice que golpeaba en las, en las ventanas. Sí, en Como los ventanas, herido, pues, la tiene clara. Me sí, encanta sí, la y mató, mató al burro de la paca. ¿Qué me dices? Y el el burro de la paca, sí. Cuando llegamos allí, yo recuerdo más ese día con mucha impresión, porque el barrio, el asentamiento de Penamóa terminó convirtiéndose en el supermercado de la droga. Y bueno, ahí le daban palizas a la policía, fue una cosa tremenda, ¿no? Entonces cuando mi madre se enteró de que nos habíamos ido a Penamóa a buscar al monstruo, Te puedes imaginar el, el mosqueo que se pillaron mis padres. Y el, y, y, y el, el de mis compañeros no. también, vale. porque éramos todos unos críos, 14, 15, 16 años, ya ya nos íbamos a buscar al, al, al monstruo. Pero a mí este caso me, me sorprende mucho cuando estaba revisando los cuadernos de campo, porque me, me ha enseñado Nunca mucho se sobre la ¿eh? No, no, pero quiero decir que a mí me ha impresionado cómo funcionaba mi cabeza allá entonces. Me, me sorprendió a mí mismo, <ríe> porque como nos describían un humanoide, una especie de Bigfoot, una especie de Yeti, ...pero que se convertía en fuego, como decían... ...a mí lo que se me ocurrió... ...es que esto pudiese ser algún tipo de simio... ...que se hubiese escapado de un circo... ¿no? ...y siendo un crío... ...me voy al Ayuntamiento de La Coruña... ...al Departamento de Espectáculos... ...para localizar qué circos habían estado en La Coruña... ...en las semanas previas... ...a los avistamientos... Eh, recuerdo que hubo tres, que el más cercano era el de Teresa Raval, que había estado un par de semanas antes, pero no costaba denuncia de que se les hubiese escapado ningún gorila, ningún simio. Me fui a la comisaría de policía, escribí a defensa a Madrid, que claro, me mandaron a cagar, que me, ni me vete a molestar por ahí, eh, a la comandancia de la Coruña, me voy a la capitanía de la Coruña, eh, localizamos a un militar que había tenido una historia realmente increíble, estando en un acuartelamiento que está situado a solo dos kilómetros, a menos de dos kilómetros de Penamoa, él decía que una noche estando de guardia en la garita, escuchando con unos auriculares música, de repente se le para el, el cassette, y cuando levanta la cabeza se encuentra con una especie de criatura, ...sobre la que vacía el cargador del SEDME... ...del fusil de asalto con el que hacía instrucciones... ...o sea que el, el caso tuvo más, mucho más recorrido... ...y hace, hace un par de meses... Eh, ...actualizando toda esta historia de Penamoa... ...que se ha convertido en leyenda... ...que es interesantísimo esto también... ...porque el, el ser de Penamoa... Ha, ...hoy a fecha de 2019... ...ha dejado, dejó totalmente el, el ámbito de lo paranormal para entrar dentro del mundo de la antropología, de la sociología, del folclore, y aparece reseñado como una criatura mítica, como si fuese algo legendario que en, en trabajos de antropología y de sociología, académicos, ¿eh? modernos, como si fuese una especie de leyenda urbana que nunca ocurrió, pero acabamos de escuchar claro, a las que personas pasó, sí, que, sí, sí, que lo sí. vieron, ¿no? que, que es real. Y hace unos meses encontraba, hace un par de meses, en marzo... ¿El caso se ha repetido? No, no exactamente. Hace un par de meses encontraba en un foro de criptozoología un comentario de alguien que decía que había empezado a interesarse en la criptozoología ...porque sus padres... ...habían sido testigos de lo que ocurrió en Penamoa... ...entonces localice a esa persona... ...y gracias a eso... ...podemos escuchar a fecha de hoy... ...otros testimonios de personas... ...que protagonizaron también... ...los avistamientos de Penamoa... ¿Qué, ...pero que visteis vosotros... ...yo mira, cuando... ...porque la policía... Sí, pues cuando la, ...yo estaba en las puertas... ...con una escogera grande... ...la dijo que pasa a la, policía, ¿no? Daba a la policía... ...y la policía con las luces largas para allá, para el monte, al mirar para allí, yo, yo lo vi, bueno, yo la policía me lo vi, como una persona grandona pasaba de un lado a otro. Y la policía, al verlo con las, con las luces largas, ya se fue de donde, no sabía enojarlo. Pero yo, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Hay nuevos eh, testimonios, hay nuevas eh, voces que explican lo que entonces eh, pasó. No tiene nada que ver con el monstruo. No, a veces son no sé, cosas muy raras. El bebé estuvo así 13 días. ¿eh? 13 días. Monstruo muy raro, ¿no? 13 días. Imagínate, ¿qué explicación puede tener que durante 13 días alguien se disfrazase, imagínate, se disfrazase de gorila para subirse? ...a uno de los barrios más conflictivos de la ciudad... ...donde se van a liar a tiros con él... ...porque yo recuerdo que cuando llegamos... ...había cartuchos por todos los montes a, a, aledaños por los tiros que disparaban, claro, efectivamente estuvo la policía, que es algo que me confirmaron a mí en la comisaría, porque imagínate no tiene mucho sentido luego hubo quien intentó explicarlo, como siempre, no bueno esto es una cosa que hacen los gitanos para llamar la atención, porque aquello es un foco de droga, pero hombre, si es un foco de droga a ti lo, único que, lo último que se te ocurre es intentar hacer ruido claro. para que venga la policía a vigilarte y durante 13 días eh, vamos, me río yo de lo del humanoide de Kelly Hawkinsville porque aquello fue una sola noche, y esto fue Fueron trece noches de tiroteos detrás de esa criatura sorprendente y extraña. Y en algunos eh, casos, estos eh, sucesos de alta extrañeza también son protagonizados eh, por testigos eh, de alta credibilidad. Mm. Mira, hay uno de un policía... O considerados como tal. Que esto es del año pasado. El año pasado recibimos un correo electrónico muy interesante. El, no era un correo, en realidad era un comentario... ...que dejaba a alguien... ...en la web del de Ojo Crítico... ...pero no en, una, en, una, en un artículo cualquiera... ...sino en una iniciativa... Que, ...que cuando el Ojo Crítico... ...cumplió 50 números... ...le pedimos a... ...distintas personas del de, de mundillo que nos mandasen unas líneas diciendo, bueno, que les parecía que el ojo crítico hubiese cumplido ya 50 números, ahora vamos por el 89 esto fue cuando cumplimos 50 entonces distintas personas pues eh, Jiménez del Oso Juan Antonio Cebrián, además fue en la página en la que estaba el comentario de Juan Antonio y estaba también Clara Taoce, había varios, varias personas digo que esto es importante porque la sensación que me dio a mí es que esa persona que nos escribía había estado navegando por la red y había buscado algo que le inspirase confianza ¿no? entonces cuando encontró aquellas cosas tan amables que decían de nosotros que éramos muy serios, muy demás es cuando se decida escribirnos un, un, una nota que está reproducida en el libro muy concreta diciendo que, que sobre todo eh, buscaba discreción que no quería ningún tipo de protagonismo luego entendí por qué porque se trata de un oficial de policía y que había vivido con un compañero estando de servicio una experiencia absolutamente, que no tiene ni pies ni cabeza, o sea que no hay por dónde cogerla. Cuéntanos, ¿cómo fue ese quedo, caso? Quedo con él, me voy a, a Lugo, esto ocurrió en Lugo, me encuentro, quedamos, me cita en un lugar que yo ya conocía, porque es una cafetería que está muy cerquita de la comisaría de Policía Nacional y de Policía Local eh, de Lugo, eh, yo estoy sentado allí, no nos conocemos de nada, cuando él entra, yo veo que entra a la hora que habíamos quedado un individuo, Eh, que busca con la mirada, me ve y viene hacia mí, porque claro, yo tenía la cámara, la grabadora, el cuaderno, es fácil identificar, ¿no? Y veo que le saludan varias personas, entonces ya soy consciente de que frecuenta es de esa zona. cafetería, luego supe que era un oficial de, de la policía. Con muchos, y lo que ocurre el día de autos es que a eso de las seis de la mañana, a seis menos cuarto de la mañana, justo antes de que se hiciese el cambio de guardia, cambio de servicio, y que entrasen otros compañeros, ¿no?, Ellos se encuentran en una zona eh, muy cercana a una de las entradas al casco antiguo de Lugo, que está rodeado por la muralla romana, que es patrimonio de la humanidad, y que es más emblemática de Lugo, donde hace unos días, por cierto, se celebraba el Ardelucos, y se encuentran encima de la muralla romana... Bueno, mejor que nos lo cuente él. Venga, mejor lo Al elevarse, esto lo pintó en tamaño más pequeño, sacaba unas bolas del mismo color que desaparecían. Y De manera... cuando lo entrevistaste, está claro, estabais en una cafetería, ¿no? Sí, evidentemente. A medida que iba subiendo, iban desapareciendo. Eh, parecía como pues una propulsión. Eh, Cogeó así esta dirección y se empezó a elevar esto lo hemos estado observando durante unos tres minutos, ¿Tres minutos? Sí, eh, yo la verdad es que no me atreví porque allí mismo hay un acceso a la muralla y yo no me atreví a, a acercarme pero lo que sí dice es que la posición de... fíjate qué cosa más interesante él, lo que él describe es que se encuentran él y su compañero con un objeto esférico enorme de unos 3 metros de diámetro una burbuja una especie de burbuja, de mm. esfera <ríe> aparcado encima de la muralla romana porque vamos a ver cuando tú tienes un caso de aterrizaje lo lógico, lo normal, lo habitual, lo frecuente es que sea en el, en el ámbito rural en, una, en un, un, un sitio camino apartado, perdido claro. una, en un monte pero no en el puto centro de Lugo encima de la muralla romana es que no tiene sentido no tiene ni pies ni cabeza Y estos agentes de policía, armados, no se atreven, has escuchado lo que ha dicho, ¿no? No se atrevieron a acercarse, a ver qué demonios era aquello, que durante tres minutos, o sea, tú empiezas a contar, segundo a segundo, tres minutos, observando ese fenómeno que comienza a ascender muy lentamente, que va desprendiendo esa especie de lucecitas que, des que, que él describía, que van Y irradiando, él utiliza la palabra irradiar, todas las partes metálicas de los tejados, de las antenas que hay alrededor, creando una luminosidad, y esa esfera, a medida que gana altura, de repente pega un acelerón y desaparece uh -huh. a una velocidad vertiginosa, dejando esa luminosidad durante varios segundos irradiando en, en donde había estado. ¿Me puede, ¿A ti se te, puede, se te ocurre qué demonios puede ser? ¿Qué, ¿Qué explicación le podemos dar a esto? Porque una persona que es un oficial de policía, que no tiene ningún interés en protagonismo, en salir en la tele, que no quiere dinero, que no, ¿por qué va a inventarse una historia así? No, y sobre todo que bueno. quería comentarlo con alguien, porque si no, no, claro, no además, hubiese a dado... porque además la sensación que me dio era de, de una gran turbación. Él, él, como otros testigos que aparecen en, en este trabajo, él ya había dibujado con su compañero En su momento había realizado unos dibujos de lo que había visto, cuando yo estuve con él me hizo otros dibujos que son el mismo fenómeno, localizamos la fecha exacta del incidente, buscamos en, eh, en, en esas fechas otros casos, que es lo... De las pocas cosas que puedes hacer, porque el gran problema de la investigación de las anomalías es que muchas veces no tienes los datos exactos. Si alguien te dice, sí, sí, yo vi una cosa muy rara, muy extraña, en el año 90 o, o 92, o, o a lo mejor en el 94, pero fue en verano, fue en vera, o en primavera. O, bueno, a lo mejor fue en otoño, pero hacía calor. Y fue después de comer y antes de cenar. Claro, ¿cómo demonios investigas eso? No, no hay manera de, de localizar si hubo algún tipo de fenómeno atmosférico, natural, que pudiese justificar eso porque no tienes datos suficientes. Y muchos casos quedan sin explicación, no porque no la tengan, sino porque no tenemos la capacidad de investigarlos. ¿no? Pero estos casos en los que tienes el día, la hora, el lugar, los testigos, que tienes ca mucha información es lo que denominamos, por eso lo llamamos alta extrañeza, porque ni así tenemos la capacidad de encontrar una explicación de todas formas existen muchos eh, testimonios muchos o por lo menos eh, suficientes como para pensar que, o una tipología o un tipo de casos que nos eh, presentan esos eh, casos, esos ovnis que son como burbujas burbujas eh, transparentes dentro de los cuales se ve ah, algo, ¿no? Ya, hay, hay, hay descripciones que se repiten Y cuando se repiten en un periodo corto de tiempo y en un espacio geográfico limitado, es cuando te da la sensación... Es, es con lo que nació la teoría de las líneas ortotécnicas de M. Michel en la oleada del 54, por ejemplo, que demostraría que eh, los testigos no estaban fabulando si varias personas en una trayectoria eh, lineal en horas consecutivas describen que han visto algo muy parecido pues eso es que algo ha pasado por ahí ahora hay que saber lo que es y hay casos así, por ejemplo me imagino que te refieres al de Friol en el que eh, se produce sí, eh, y varios, hay varios hay varios, sí, sí, hay varios sí, sí. pero a mí nada más me impresionó el de Paco Padrón en Canarias también el doctor Padrón sí, sí, precisamente por eso porque yo conocía al doctor Padrón yo estuve investigando sí, el caso sí. Galdar y es uno de los casos más emblemáticos de la historia de la ufología, es un caso de los años 70 que protagoniza uno de los grandes expedientes aún desclasificados del Ejército del Aire, y en el que los testigos describen una esfera enorme en cuyo interior se eh, adivinaba la silueta de una especie de gigantes de hasta 3 metros de altura, los gigantes de Galdar. En plena oleada gallega, cuando nosotros en, en los años 95-96 recogimos más de 200 casos, uno a uno, se dice pronto, ¿eh? 200 casos, entre noviembre del 95 y los primeros meses del 96. Era una locura, no, no dábamos abasto. Miguel Pedrero lo vivió conmigo y era, era llegar de un pueblo a otro y se, constantemente estaban apareciendo cosas. Recogimos un montón de testimonios, los metimos en un ordenador, hicimos una serie de estudios. ...estadísticos con ellos... ...comparándolos con programas astronómicos... ...para ver si podía ser Venus... ...el causante o algún fenómeno astronómico... ...los, metimos, los comparamos con un programa... ...en el que llevábamos un registro... ...de todos los eh, artículos de prensa... ...que se habían publicado... ...por si podían haber inspirado... Esa, ...esa casuística... ...y al final los llevamos a un mapa de Galicia... ...Galicia y Asturias... ...y al llevarlos a un mapa... ...sorprendentemente nos dimos cuenta que una altísima concentración de los avistamientos se producían en zonas de depresiones del terreno, en las cuencas de los ríos, en valles, en lo que se denominan zonas de invisibilidad al radar. ¿no? Y cuando descubrimos que casualmente en ese momento en la base aérea de la Virgen del Camino, en León, se estaba fabricando el prototipo del primer dron español, el proyecto Shiva, que ahora estamos muy familiarizados con los drones, pero en el año 95 no, Con toda esa información llegamos a la conclusión, nuestra hipótesis de trabajo era, pues ya está, la oleada gallega pues tiene que ver con los militares. Y entonces aparece lo que yo llamo la, la regla quebrada, que son estos casos que cogen todos tus estudios, todos tus análisis y los mandan a tomar por el saco. Porque se produce un caso de un aterrizaje con humanoides en un, en un pueblecito que ni siquiera se puede llamar pueblo, porque ferrería son dos casas en, en el municipio de Friol, en la provincia de Lugo. Hay un, un paisano, muy paisano, muy paisano, o sea, una persona que es prácticamente analfabeta o sin prácticamente, un campesino, él describe que ve una, una cosa idéntica a la que describió el doctor Padrón y yo me apuesto lo que sea a que jamás había oído hablar del doctor Padrón, ni sabía dónde estaba Galdar, ni lo que había pasado Posiblemente allí, ¿no? sí. Pero cuando describe esa esfera, con esos seres enormes dentro, a la que le hace señales, y aquello aterriza en un lugar en el que casualmente encontramos tres huellas en el terreno que dibujaban un triángulo isósceles como si algo muy pesado se hubiese apoyado allí o alguien lo hubiese cavado, lógicamente, ¿no? Podría ser un fraude... Él describe además que de esa esfera sale una especie de arcoíris de colores o de rampa de luz por la que descienden una serie de criaturas que le producen tal ataque de pánico que sale corriendo, se mete en su casa y se mete debajo de la cama hasta el día siguiente. Casualmente, en el lugar donde dice que descienden esas criaturas es donde encontramos unas huellas de una especie de pisadas muy extrañas como con una especie de protuberancias... Algo... Como una garra, ¿no? En sí, cierto modo o, o como esos carampones que se utilizan en escalada de alta montaña para fijarte a la, a la nieve, ¿no? Una cosa rarísima. Y yo, yo recuerdo que compré una bolsa de escayola en una droguería de Lugo, una botellita de agua, y e yo tengo los moldes de escayola, que hice yo de esas huellas. Y y este es su testimonio con las huellas pero es que encima, huellas eh, una vez que se hicieron los moldes eh, las analizaron los especialistas sí eso es lo que hizo Marcelino Requejo él llevó las que hizo él porque fuimos varios claro los que estuvimos allí y pudimos hacer nuestros moldes y él las llevó a, a la a, a veterinaria o a zoología en la Universidad de Santiago le dijeron que no, no se, porque nosotros no estamos pues capacitados no se correspondían con alguna especie conocida sí pero bueno no se parecían a nada que ni conocido ni desconocido tampoco pero en este caso Yo le tengo un cariño especial porque tú escuchabas al testigo y, te, y es la típica persona creíble que te cuenta algo increíble, que no te lo puedes creer. Pero es que cuando peinamos la zona... En una tasca, la tasca más cent... una cantina, una taberna que hay unos 200 metros, recuerdo que, que yo estuve allí preguntándole a la dueña de la, de la cantina, oiga, ¿esto qué cuenta su vecino de que vio unas luces raras? No, no, yo no vi nada, yo esa noche, esto ocurrió sobre las 12 de la noche según él, no, no, yo no vi nada, yo esa noche salí a tirar la basura y lo único que vi es que había dos lunas en el cielo. Sí, a ver ¿cómo que dos <risa> no, lunas? no vio nada sí, ¿no? sí yo bajé a tirar la basura el contenedor y tal y estaba la luna llena y luego estaba otra luna llena digo, ah, muy bien pero muy pero normal yo, no es claro, ¿no? pero ella decía pero yo no vi marciano ni nada solo que había dos lunas en el cielo bueno, bien, bien el mismo día a la misma hora pero es que a mí el testimonio que me pareció más entrañable es, es que en ferrerías os decía que había dos casas la de Miguel y la de Sara Hull, una anciana encantadora que no vio nada extraño esa noche pero que esa noche nos contaba que ella estaba viendo Canal 5, decía en vez de que el Pepe Lu, recuerdo que además claro, ella se expresaba así con mucha naturalidad no, no, yo ver no vi nada yo estaba viendo Canal 5 ahí al Pepe Navarro y al Pepelu y tal y de repente se estropeó la televisión empezó a salir nieve en la pantalla ¿no? claro, lo que podríamos asociar a una interferencia, a ese famoso efecto sí, electromagnético sí, sí, sí. que está tan señalado en la literatura Y claro, cuando se le estropea la televisión es cuando la apaga y cuando escucha a su vecino gritando baisade, baisade Se asoma y ve a su vecino con una linterna, que es lo que él nos había contado que había hecho, haciendo señales al cielo. Ajá. Ella no ve nada. Porque dice, bueno, este está borracho, está uh -huh. loco, ¿no? está haciendo el tonto ahí y se vuelve a meter para adentro. Si sí es verdad que nos dijo que había una luminosidad rara que le llamó la atención que había tanta luz que podía ver con toda claridad hasta los zapatos que llevaba. Entonces fue una cosa que... Que nos dijo. Pero, de alguna manera, vuelve a refrendar un testimonio colateral la versión del testigo protagonista, ¿no? Y esto es algo que ocurre muchas veces. Cuando tienes la paciencia, no solo para quedarte con el testimonio del protagonista, sino para buscar más información, aparecen otros testigos colaterales que parecen reafirmar que algo realmente ocurrió pero algo que no tiene ni pies ni cabeza y ya para terminar con este caso solo unos días antes yo como te decía iba dando tumbos de un pueblo a otro recorriendo toda Galicia al final me Qué salgo raro de Galicia tí, muy raro. Sí, ¿verdad? llego a Asturias y en un pueblo que se llama Proaza me encuentro el testimonio de dos do, de un matrimonio de campesinos también tan aislados como, como los de Friol que no tienen ni relación con nadie ...y que ven una esfera... ...con esa rampa de luz... ...con ese arcoíris de colores... ...que utilizan además las mismas palabras... ...es que utilizan... ...para describir lo que ellos dicen que vieron hablan de algo que, que no es el típico platillo volante, que no es lo que fabularía si quieres inventarte una historia de ovnis. ¿no? Y utilizan exactamente las mismas palabras que este otro testigo. Y con una rampa y bajaban por esa rampa. Ellos en este sí. caso no vieron humanoides, sí, pero sí. El, el objeto que ellos describen es exactamente igual. Pero cuando se revisa, por ejemplo, los testimonios originales de Fátima, uh -huh. de los pastofíos de Fátima que vieron a la Virgen, No se diferencia tanto a estos, luego se le puso una valoración, una creencia de lo que era, ¿no? Pero describen una bola que desciende, que casi toma tierra y de la cual sale una rampa de luz a, sobre la cual desciende esa figura humanoide que después es interpretada como la Virgen. Mira, y, y, y sigue ocurriendo. Otro de los casos que, que recojo en este catálogo de anomalías es un caso que a mí me, me pareció maravilloso porque podía haberse convertido en otra Fátima. Es un caso que se produce en una aldea que se llama Opino, donde Serafín Penateyjero, además yo llegué muy poquitos días de que se hubiese producido el incidente, como en otros casos él vivía con su madre, y la madre nos decía que estaba muy preocupada por su hijo porque su hijo había cambiado aquella noche, ¿no? Que, no, uh -huh. que no dormía por las noches, que lo oía en la habitación dando vueltas, que algo había ocurrido. Él era un chico muy humilde que nunca había protagonizado ninguna experiencia extraña. Yo estuve en, en su casa y nos acompañó al lugar donde se produce el avistamiento, el avistamiento de otra cosa totalmente bizarra, forteana, y que no tiene ni pies ni cabeza, él se levanta por la mañana para ir a trabajar como todos los días, cruza uno, un par de kilómetros de campo, desde su casa en el campo, hasta la ciudad donde le recogía un compañero de la empresa de reparto en la que trabajaban, y antes de llegar a la población, a, a, la, a la zona urbana, ve una luz, 8 de la mañana, invierno, totalmente oscuras, ve una luz, un brillo y piensa que se ha dejado el tractor encendido uno de sus vecinos. Es el primer pensamiento que tiene. Sigue caminando y de repente ve que esa luz se concreta en una figura que él describe como una virgen, me he acordado ahora por lo que decías de Fátima, como una virgen con, con su capucha que iba desplazándose encima de una peana voladora acompañada de otra criatura más pequeña a su lado qué curioso ¿Pero qué, qué, qué, ¿qué es esto? una aparición Porque, mariana según sí, quien claro, lo interprete y, sí, y a quien se lo digan sí porque además él decía que le recordaba mucho a la santa, que claro. tenía y él se refería a la santiña sí, como sí, esa sí, criatura, sí. ¿no? El párroco del pueblo, los vecinos, intentaron empujar la historia para convertir aquello en otro Fátima, pero él era muy sincero, él decía, yo vi eso y yo no vi nada más, yo no escuché mensajes, no, no me transmitió ninguna, yo no soy vidente, yo no tengo ningún poder, yo no cura a nadie, era muy sincero en ese sentido, ¿no? Pero ¿qué demonios vio Serafín Penatígica? No lo sabemos, ¿y qué demonios fue lo que... Que vio otro de los testigos, otro de los casos eh, que vamos a comentar, protagonista Joan Soler Ay, bueno, a, este, a, este, a este caso le tengo mucho cariño porque <risa> esto se produce Después de un, una gran decepción que yo sufro investigando un caso de visitantes de dormitorio en Las Palmas de Gran Canaria, me había tirado cuatro días, también las situaciones, que es, eh, esto sí que es también un poco bizarro, una, un matrimonio que supuestamente son visitados por humanoides en su casa, y yo me voy cuatro días y cuatro noches a hacer guardia a la casa, o sea, tú imagínate la situación, el matrimonio durmiendo en su habitación y yo patrullando por la casa a ver si encuentro a los humanoides. Que hacemos unas cosas un poco... Luego nos llaman frikis, con razón. <risa> Al final, que allí no, yo no veo nada. Tengo una anécdota que puede parecer muy divertida. Pero ellos sabían que estabas ahí metida. Sí, sí, hombre, claro, me dejaron una habitación. Es que además, esto lo podría comentar Josep. Josep estuvo antes que yo un par de noches y él asegura que él sí vio algo extraño. Yo me levantaba todas las noches cuando supuestamente se producían las visitas. Una de las noches escuché realmente unos pasos que parecían acercarse por las escaleras, me armé de valor, tenía una cámara de estas compacta anudada a la mano, por eso no se me cayó la cámara, y tengo una foto uh -huh. de lo que me encontré, eh, salí al pasillo eh, a tientas, Intentar, con, con la esperanza de encontrarme con los visitantes, de repente toqué, más o menos a la altura de un metro, una cabeza redonda, <risa> pegué al bote, claro, tuve el tiempo de dar un, a, apretar el botón y salir, sacar una foto. Y entonces el perro se puso a ladrar como un loco y no me caí por las escaleras y bueno, claro, bueno, bueno, bueno, no, bueno. no era un humanoide el visitante. ¿no? Entonces me fui a Tenerife muy frustrado por aquella experiencia y en aquel momento se hablaba mucho de los hombres blancos del barranco de Badajoz. Y yo me fui al barranco de Badajoz, lo digo de verdad, dispuesto a morirme en el barranco. O sea, dispuesto a meterme en los túneles donde decían que estaban los hombres de blanco y llegar hasta el final fuese cual fuese el final y además iba solo, no, no, no estaba preparado porque no llevaba ni linterna, ni saco de dormir, ni nada le pedí a Paco Padrón, que era nuestro, nuestro contacto allí que me dejase un saco de dormir y una linterna él intentó convencerme de que era una locura meterte tú solo en los túneles aquellos de noche pero yo era yo mi cabezón y iba dispuesto a meterme en los túneles solo a pasar la noche allí y o encontraba a los hombres blancos o, o igual no salía Y fue tan alucinante lo que ocurrió, que llego a la galería principal del barranco de Badajoz, en Tenerife, de noche, eh, Paco y un amigo de él me llevaron, me dejaron allí, y se volvieron, y yo me quedé solo, y cuando llego a, a la entrada del barranco, de repente veo a dos personas, allí que supuse que eran turistas, ¿no?, o, o que era una pareja que iba a hacer sus cosas, ahí, todo esto de noche. Y de repente uno de ellos se gira y dice, hostitu el Carvallal, O sea, imagínate el, el shock, ¿no? Pero, joder, esto no puede ser. O sea, ¿pero ¿cómo se pueden reconocer aquí? Pues este era Joan Solé. Joan Solé era un tipo que ganó la lotería, que se hizo millonario, y, y dilapidó esa fortuna viajando por todo el mundo, buscando cosas raras, porque él aseguraba que había tenido una experiencia... Especial, ¿no? Bueno, yo no conseguí ya zafarme de ellos, nos metimos juntos en los túneles, lo pasamos muy mal. Cuando salimos yo estaba muy cabreado porque, lógicamente, no vimos a los hombres blancos. Yo me cagaba allí en los hombres blancos y en la madre que parió los hombres blancos. Entonces es cuando él me dice, no, no, no seas tan escéptico porque existe porque yo los vi. Y lo que él me cuenta es una experiencia de encuentro con humanoides que es idéntica. Cuando digo idéntica es que lo que él describe son unos seres, una especie de astronautas que se desplazan en una especie de cabina telefónica que no tiene ni pies ni cabeza, que él asegura haber presenciado en seis en Manresa usando las mismas palabras que me describe otro testigo que ve exactamente lo mismo en 1958 en La Coruña, pero que a la vez es exactamente lo mismo que describe el testigo del caso Menacazón en 1978 en Sevilla, con la diferencia de que este último caso está recogido en unas diligencias judiciales. Lo vimos, ¿vale? Por lo tanto, la barriga de este aparato quedaba pues, como a medio metro del suelo. Y estos personajes un poco más altos que yo metro ochenta y tanto, con llevaban un, unos cascos no parecidos a los que conocemos, sino unos cascos del mismo material que el traje, hinchado este traje, blanco, muy liso, y después de ver la cara, les eh, puede ver, les puede ver, les podía ver la cara, pues mire, me estaban mirando con una especie de sorpresa, y yo también me quedé muy sorprendido, pues una mirada fría, una mirada mmm, extraña. Son y... geniales a unos testigos eh, ovnis que se expresan. Sí, sí, muy... Les ver. Les podía ver, <risa> sí. Sabe, sí la... A, a él, él, es, él, suele, normalmente habla en, en catalán, le cuesta un poco claro, expresarse claro. En, en castellano, pero la descripción que hace él, lo que a mí me desconcierta, de hecho, fíjate, incluyo una comparativa Sí, y aquí hay una, tres dibujos realizados por tres personas que no tienen ninguna relación entre ellas de lo que vivieron. Y es que es demasiado uh -huh. similar, ¿no? A pesar de que unos lo, lo vivieron en La Coruña en 1958, Joan en Manresa en seis Y, y el otro en, en Benacazón en el 78, vuelvo a insistir, este último caso además es el único caso en la historia judicial española de una agresión de un supuesto ovni recogida en unas diligencias judiciales, un juez, el juez sí. Santos Bozalgil de la sala 2 de, de Sevilla con el que yo estuve en su... además fue una tarea titánica conseguir esas diligencias judiciales, tuve a un pobre tramitador judicial 11 días buscando los archivos hasta que aparecieron ¿qué es lo que vieron estas personas? Encuentros a la tercera fase hoy en el Círculo Secreto hoy OVNI Salta con Manuel Carvellal, gracias Te esperamos mañana, ¿eh? gracias